Bueno, venir a buscar a Dios, venir a la presencia de Dios y poder llevarnos también de regreso a casa eh, su bendición. Una plenitud, llenura, eh, paz en el corazón. Eh, qué bueno, y que además que eso es duradero. Eh, cuando viene de Dios siempre es duradero también. Bueno, en la congregación pasan cosas, en esta familia pasan cosas de parte de Dios. Dios está entre nosotros, Dios está obrando, Dios está llevando a cabo cosas preciosas. El viernes pasado um, tuvimos nuevamente una ceremonia de bendición matrimonial. Así que qué bueno, porque un, un número cada vez más creciente de personas están llegando, están viniendo. Eh, bueno, vienen, nos conocen, conocen sobre todo a Dios, conocen la propuesta que Dios tiene para la vida de cada uno y esto les entusiasma. Y además van viendo que Dios es alguien real, que no es solo Alguien imaginario, un viejito canoso con barba y bonachón. ¿eh? Encuentran que hay una posibilidad de establecer un vínculo personal con Dios y muchos de ellos lo van estableciendo. Así que comienzan a experimentar ahora también el amor de Dios y la misericordia de Dios y la mano de Dios. Ellos pueden eh, darse cuenta cada vez con mayor intensidad cómo Él les cuida, les guarda, les guía, les protege, les bendice de todas las maneras posibles. Así que esta es la experiencia que están teniendo muchas personas y, eh, a veces se Se trata de niños incluso que en su corta y temprana edad ya pueden comenzar a darse cuenta de esto y pero también adolescentes y jóvenes y, y aún adultos matrimonios así que es un tiempo muy especial y muy precioso y en este sentido el viernes pasado tuvimos esta ceremonia de bendición matrimonial para bueno unos preciosos jóvenes que estaban Eh, viviendo juntos desde hace mucho tiempo pero otra vez, ellos en algún momento conocen a Dios, conocen eh, bueno la enseñanza de la palabra y dijeron, nosotros queremos vivir de acuerdo al diseño que Dios tiene para el matrimonio también, porque queremos recibir una abundancia de, de felicidad de plenitud en el matrimonio así que, por supuesto, entonces ellos complementaron, en primer lugar los requisitos civiles y luego vinieron a buscar la bendición de Dios que obtuvieron por supuesto también, así que bueno, no fue el único caso, tuvimos Otro, otra celebración matrimonial un tiempito atrás, y este viernes vamos a tener otra también. Y bueno, este parece que es el año de los casamientos, ¿eh? Eh, pero qué bueno cuando se van tomando decisiones. en principio por supuesto voluntarias absolutamente voluntarias pero en segundo lugar con toda convicción estas eh, parejas que yo te estoy diciendo, bueno por propia convicción ellos se dieron cuenta y estaban comprometidos el uno al otro y estaban dispuestos a amarse durante toda la vida así que, que bueno eh, cuando esto se da y se lo expresan aquí públicamente todo un tiempo romántico eh, y sobre todo so, después recae la bendición de Dios sobre ellos para toda la vida también, así que esta hora por ellos, Jessica y Darío, ¿eh? ellos eh, eh, contrajeron matrimonio en la viernes pasado. estemos orando por Mauricio y Cintia, lo estarán haciendo este viernes y entiendo que no van a ser los únicos y, y el último del año, vamos a tener otras oportunidades más también, así que eh, otra vez digo, este año me parece que es el año de los casamientos, ¿eh? pero no es únicamente de los casamientos, eh, sigamos orando por la salud de Julio Leiva, Él, eh, bueno ya eh, volvió a su casa, aunque sigue por supuesto con su dolencia de fondo, pero pudo superar una crisis que tuvo ahora este fin de semana Tenemos que orar porque Él ya tiene fecha también para una cirugía importante, muy delicada, también por su edad avanzada, pero Dios es Dios de milagros, es un especialista en milagros, así que oramos con toda confianza y con toda fe en el Señor de que Él le va a traer sanidad a través de esa cirugía también. Eh, no dejemos de orar también por la salud de Graciela. Ríos tiene que llevarse a cabo un estudio importante también y un examen. Y así con cada uno de los que puede estar teniendo alguna dificultad de salud en este tiempo. Así que oremos por ello también. El día martes, es decir, ayer, se fue la apertura de las clases en el Instituto Bíblico aquí en la Iglesia Jesús es Paz, que estamos coordinando desde aquí también. Así que, bueno, con, con eh, alumnos... de varias congregaciones, ya hay no sé, mínimo de cuatro o cinco congregaciones representadas. Un buen número también de hermanos y de hermanas de aquí están participando, así que casi con un total de 30 o casi aproximadamente unos 30 alumnos, un excelente grupo, se comenzaron las clases allí. Eh, la primera materia, como había anunciado, es eh, principios de psicología eh, aplicados al ministerio y a la pastoral que hacemos también. Uh, muy interesante, a cargo de una psicóloga cristiana de, de gran experiencia, de mucha trayectoria. Así que es una persona eh, bueno, eficaz para estar compartiendo esta enseñanza y poder aprender, eh, bueno no solo para el ministerio, sino para la vida también, algunos principios en este sentido. Si alguno todavía no lo había tenido en cuenta o no había sabido y se quiere enganchar, bueno puede hacerlo a partir del próximo martes. ¿Eh? Es todos los martes de 7 a 10 menos cuarto, más o menos, ¿eh? de 7 a 10 menos cuarto, allí en Florencio Sánchez 46. Si no, después me pregunta, le puedo aclarar cuáles son las materias que vamos a ver en el año. Pero se puede tomar solo esta, no es necesario cursar todo, y quizás si no esta le interese otras que se van a dar en el año. Así que, bueno, que esté atento y teniéndolo en cuenta entonces también. Así que damos gracias a Dios por todo esto, como les decía, y seguimos adelante, seguimos avanzando. ¿eh? Y... Y en esta noche vamos a recibir palabra del Señor. Y, y, y claro, él como siempre comparte un mensaje que trae aliento, que trae esperanza, eh, que trae la posibilidad de una oportunidad. Eh, ¿Cuánta gente en este tiempo también vive... Ya desesperanzada, ¿no es cierto? Las expresiones son algo así como eh, ya no hay más arreglo, esto no, no lo arregla ni Dios, dicen algunos también con esa expresión, eh, pero no solo refiriéndose al contexto. quizás económico, político o social, que podríamos estar viviendo. Se refieren en muchos casos a situaciones personales y particulares que están atravesando. Entonces gente que ya ha perdido la esperanza, ¿eh? que ya se, se, ha, se ha entregado y dicho, y bueno, que sea, que sea lo que Dios quiera, y, y ya entonces ha perdido... Toda fortaleza, toda fuerza, todo vigor, todo ánimo, eh, todo sentido de no vale la pena el esfuerzo y entonces ya quedan entregados y, y casi en derrota antes de que venga la derrota, o al menos la derrota final. Así que el mensaje de esta noche es una puerta de esperanza para tu vida, ¿eh? una puerta de esperanza para tu vida, una puerta que es real, Una puerta que seguro está delante tuyo y al menos hoy vas a poder tener alguna noción o alguna idea de qué trata esta puerta. Pero en definitiva es una puerta de esperanza, es decir, es una puerta que te va a conducir a una situación distinta. Es una puerta que te da esperanza sobre la situación que hoy puedas estar viviendo y que puedas tener confianza en que puede ser cambiada y transformada. y puedas estar en otra situación. Claro que normalmente no hablamos de pasar de una situación muy buena a una súper excelente. No, normalmente la gente tiene alguna situación dolorosa, triste, angustiante, de aflicción, ¿no es cierto? Y, y entonces quiere por lo menos volver a recuperar paz, eh, volver a, a recuperar armonía, volver a, a recuperar algún sentido de la vida, eh, o, o que algunas cosas terminen, ¿no es cierto? Como sufrimiento, dolor... Eh, violencia, etcétera. La Biblia dice en el libro de Oseas, Oseas fue un, un profeta de Dios en un libro del Antiguo Testamento. Y él, en su libro, en el capítulo 2 y versículos 14 y 15, dice así: Yo voy a leerlo de aquí porque eh, luego voy a leer otra versión también. Dice la Biblia: He aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Está hablando Dios a su pueblo y agrega. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Quiero que dejen ese pasaje allí. Date cuenta lo que está diciendo Dios, ¿no es cierto? Que Él va a dar, a devolver las viñas a su pueblo. Viñas es lugar de fruto, es producción. es productividad, es prosperidad, eh, es, es un esfuerzo que se siembra, pero que tiene su recompensa y su cosecha. Y Dios dice, les voy a devolver eso. ¿Por qué? Porque lo habían perdido. Porque ahora parece que están en un tiempo un tanto infructuoso, un tanto de lucha, de esfuerzo, de poner de pila, gana, pero que no hay resultado. La cuestión no mejora. Es más, quizás parece estar empeorando. Y Dios está diciendo, eh, yo les voy a devolver esas viñas, Y voy a cambiar el Valle de Acor, el Valle de Acor se le llama el Valle de la Tribulación también, porque es un lugar donde habían sido afligidos, donde habían sufrido. Y este realmente es, es el valle por el cual transitan muchas personas en este tiempo, ¿no es cierto? Y, y afligidas y atormentadas. no solo físicamente, emocionalmente, materialmente, muchos también incluso ya están atormentados espiritualmente, no pueden dormir bien a la noche, tienen apariciones, escuchan voces, hay sombras en la casa. Bueno, todas estas cuestiones son de orden espiritual, pero de, de, del espíritu de este mundo, el espíritu de demonios y de espíritus malignos que por supuesto existen también. Así que Ese valle de Acor, Dios dice que lo va a cambiar y va a poner una puerta de esperanza. Va a poner una puerta de esperanza para tu vida, para la vida de todos los que estén en esa situación. Ese se está cambiando, te voy a sacar de ese valle y de esa aflicción. Y entonces, ¿qué va a ocurrir finalmente? Y Dios va a obrar en la vida. Te va a traer libertad, te va a traer sanidad. Eh, él va a hacer algo, yo no sé qué, pero él lo hace efectivamente. Porque Él sabe qué es lo que está pasando en la vida de cada uno de los seres humanos. Aunque muchos de ellos digan, pero a mí de Dios no sé nada, nunca me hablaron nada, nunca leí la Biblia, nunca fui a una iglesia, no importa. Si vos conoces o cuánto conoces de Dios, lo importante es que Dios sí te conoce a vos o conoce a la persona. Entonces Él puede saber perfectamente lo que está aconteciendo y por eso también sabe presentar una puerta de esperanza delante de la vida de cada una de esas personas. Es decir, la oportunidad... Decir, yo quiero dejar atrás esto, yo no quiero este estilo de vida, esta forma de vida. Y en algunos casos, a decir verdad, son personas a las cuales le quedaría muchísimos años por delante por vivir. Y, y entonces cuando uno piensa eso, es decir, pero qué, qué pena que pueda estar ya atado y encerrado y, y viviendo de esa manera, pudiendo tener la oportunidad. Bueno, claro, es verdad, algunas de esas personas no saben de esto. ¿No saben que Dios les está mostrando una puerta de esperanza por delante? Bueno, probablemente allí es donde vos y yo tengamos enorme responsabilidad de que sí ya la conocimos, ya atravesamos esa puerta, que ya salimos de ese valle del sufrimiento y de la aflicción y que todo lo que contienen estos versículos se cumple de verdad, porque se cumplió en nuestra vida y se sigue cumpliendo. Entonces vos y yo somos quienes tenemos que compartir con los que están en ese valle que... allí delante tuyo hay una puerta ¿dónde? porque no la veo no sé cuál es el camino dónde tengo que ir no, la puerta la puerta misma es Dios ¿no es cierto? es recurrir a él es, es reconocerlo a él es darle una oportunidad a él al menos eso darle la oportunidad y Dios no defrauda a nadie ni echa fuera a nadie por lo cual en tanto uno pueda darle la oportunidad a Dios Dios, por supuesto, que aprovecha su oportunidad. Y entonces, en esa oportunidad, Dios te va a revelar cuánto te ama. ¿Cuánto te ama? Quizás vos nunca te lo imaginaste, nunca lo supiste, nunca lo escuchaste, te cueste creerlo, pero otra cosa es experimentarlo en la propia vida. No que te lo cuenten o que lo escuches como ahora lo estás escuchando, sino que vos mismo digas, ¡Sí, siento, experimento el amor de Dios en mi vida! Eso es otra cosa. No es una experiencia única. solo se obtiene cuando uno pasa por la puerta de la esperanza, abre la puerta de la esperanza y se sumerge allí. Entonces, con esa oportunidad que vos le das a Dios, Dios comienza a obrar, se revela de esa manera, se revela como una persona real. Sí, es un ser espiritual, por supuesto, pero es una persona real. Entonces lo vas a poder empezar a oír, lo vas a poder empezar a hablarle y saber que te está escuchando. Vas a poder confiar en Él, abrir tu corazón y expresarle tus más íntimos pensamientos, anhelos, deseos. Podés abrir tu corazón y decirle, mira esta herida que tengo, que me causaron hace tanto tiempo y tanto dolor me sigue causando todavía y no la puedo cerrar y me causa tristeza y aflicción. Él quiere sacarte del valle de la aflicción y de la tribulación. Así que entonces, ¿qué va a hacer? Te va a sanar. Sana tus dolencias, sana tus heridas. Porque son esas las que te están impidiendo experimentar las emociones lindas y preciosas que en la vida hay. Claro, también hay de lo otro, sí, todos lo seguimos viviendo. Pero uno ahora puede percibir en plenitud que uno es una persona que tiene valor a los ojos de Dios y a los ojos de muchos seres humanos también. que uno tiene un propósito en esta vida, no está por casualidad ni por accidente, sino que Dios me creó y me dio la vida con un propósito y lo puedo vivir y puedo andar en ese propósito y en esos caminos y mientras lo hago, y mientras lo hago experimento plenitud en la vida. Me siento lleno, o la, la mujer se siente llena, eh, se siente a gusto, con ganas de vivir la vida, de poner pila y esfuerzo porque ahora sí sabe que hay fruto, Ahora hay fruto, le daré sus viñas. Todo lo que emprendas en el nombre del Señor dará fruto. Así que será una experiencia maravillosa también. Y finalmente está diciendo allí ¿eh? que, que luego que ocurrirá y como resultado de lo que Dios va a hacer en tu vida, de lo que Él quiere hacer en tu vida, en medio de la aflicción, de la tristeza, del lloro, de la angustia, Él lo transforma, te transforma, Él obra en tu vida también. Él te abraza. Y entonces, después de ese tiempito ahí, de ser alcanzado por esos brazos y esa misericordia, ¿qué va a ocurrir con la vida? Ahora vas a cantar de nuevo. ¿Viste? ¿Cuándo ves que una persona está cantando? ¿Está cantando por qué en general? ¿Eh? Está alegre, está feliz, ¿entendés? Es eso mismo lo que significa eso. Vas a volver a cantar, es decir, vas a volver a estar feliz y alegre con la vida y vas a ver la vida con otros ojos, con otros colores. Vas a ver un horizonte al cual extenderte. Esto, todo comienza a cambiar, así que vos también vas a recuperar eso. Vas a cantar como en los tiempos de tu juventud y de hecho muchos siguen siendo jóvenes, ¿no es cierto? Algunos ya están en la segunda juventud y otros estamos en la tercera juventud, pero bueno... Perdón, caballero. Así que, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Eso sabes a qué se refiere? El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Estaba esclavizado en Egipto. Los egipcios, el imperio más poderoso de aquella época, los tenía cautivos a los hebreos. Y obviamente los hacían trabajar para ellos, pagar fuertes impuestos, tributos. No tenían libertad, en definitiva. Estaban atados, estaban esclavizados. Y, y, y un día... Con mano poderosa Dios los sacó de esa esclavitud y los llevó a la libertad. Y ahí entonces qué y allí cantaron de alegría y de gozo, porque ahora soy libre, ya no estoy sujeto a esta servidumbre, ya no me siento esclavo de esto que me tenía atado, ya no estoy cautivo, encerrado, oprimido, ahora estoy libre. Soy libre porque Dios me ha hecho libre. Entonces, a esa experiencia se está refiriendo esa expresión. Así que Dios puede hacerte libre si no te sentís libre en este tiempo. Dios puede sacarte de ese valle de tristeza, de soledad, de, de, de depresión, de qué sé yo, cuál, cuál es ese tu valle. Es más, si volvemos al versículo anterior, vas a encontrar que allí decía que Dios tomó una iniciativa y llevó a su pueblo al desierto. ¿Eh? Eh, eh, eh, aquí hay una iniciativa de parte de Dios. ¿Por qué al desierto? Bueno, seguramente porque el desierto es como to tomar distancia del mundo, tomar distancia del ruido no es cierto de, de la confusión de, de los pensamientos agitados y, y inconstantes, Así que llevarlo al desierto es llevarlo como a estar a solas, en intimidad, sin interrupciones, sin distracciones, donde la persona puede reflexionar y, y, y poder tomar perspectiva nuevamente y considerar el ofrecimiento que Dios está haciendo, el regalo que Dios está queriendo darle a la vida. Entonces la persona puede reorientarse, puede reordenar sus prioridades, puede, eh, bueno, puede tener la oportunidad de abrir su corazón como recién decíamos también. La traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios quiere hablarte, Dios quiere hablar a tu corazón. Es bueno que podamos acostumbrarnos cada vez más a escuchar la voz de Dios. Es imprescindible que escuchemos la voz de Dios, porque Él en su sabiduría sabe guiarnos. ¿Qué mejor consejo que el que nos puede dar Dios frente a cualquier tipo de decisión que tenemos que tomar? Y yo a veces ni siquiera escucho a nadie, me escucho a mí mismo, Eh, o escucho mis propios deseos o lo que a mí me parece deberían ser las cosas y solo me dejo llevar por esto, ¿verdad? Pero si ¿sí acaso no somos limitados, obviamente que sí. ¿Qué, ¿Qué mejor que contar con la guía y la sabiduría de Dios? Por eso hay que acostumbrarse a pedirle más y escucharle más a Dios. Está bien, después podemos hacer cualquiera o lo que a cada una le parezca mejor, pero al menos vamos a poder saber qué sería lo mejor para nuestra vida. Lo más importante es que en la situación en que vos estás, yo te quiero compartir, te quiero asegurar, porque yo he escuchado y escucho la voz de Dios. Y la he sabido escuchar cuando estuve en el valle de Acor también, ¿eh? el valle de la tribulación, de las luchas, de las pruebas. Sí, sí, yo también en ese desierto he escuchado la voz de Dios. ¿Sabés cómo es la voz de Dios? Es una voz tierna, es una voz dulce, es una voz amable. Las palabras que Dios nos da cuando estamos en esas circunstancias son palabras que sanan, que traen paz a nuestro corazón. Las palabras de Dios como que nos vuelven a traer quietud en los pensamientos ¿no? y nos ayudan a enfocarnos bien, a, a saber qué es lo importante y qué no, y a desechar lo que no es importante. Entonces es como que nos muestra bien la, la cuestión y nos ayuda a tomar decisiones correctas, en el sentido correcto, con, con beneficios correctos. permanentes y recompensas permanentes. Así que así es la voz de Dios. Con esa voz Él te quiere hablar en estas circunstancias que a lo mejor estás pasando. Para Dios el desierto es un lugar de vida, es un lugar donde te quiere dar vida, una vida nueva, una vida diferente, una vida transformada, una vida para crecimiento, una vida que se le presentan nuevas oportunidades. Esta vez Moisés, quien fue quien dirigió al pueblo cuando salió de Egipto hacia la libertad, Moisés fue una persona que estuvo 40 años viviendo en el desierto, eh, pero que estaba en penitencia, ¿no? estaba viviendo allí, pero Dios lo preparó en el desierto, le habló en el desierto, lo sirvió. Juan el Bautista es uno de los profetas eh, que anunció la... La, la llegada de Jesús a la tierra, eh, luego de su nacimiento y comienzo de su ministerio. Bueno, el Bautista es una persona que vivía en el desierto, estuvo como 30 años eh, formándose en el desierto, y luego entonces dijo, ah, esta persona que está aquí, este es el Hijo de Dios, eh, escúchenlo a él, presten atención a su mensaje, él tiene poder para cambiar y transformar las vidas. Y finalmente el mismo Jesús, antes de iniciar su ministerio, ella siendo un joven apenas, fue llevado al desierto y estuvo allí para ser tentado por el enemigo durante 40 días. Luego de lo cual salió fortalecido, salió pleno, lleno del poder de Dios. Así que el desierto para Dios, como decíamos, es un lugar apartado, silencioso, retirado, para estar a solas con Él, como ahora podemos estar a solas con Él. El desierto a veces son situaciones límite. El desierto a veces son circunstancias extremas. En definitiva, es donde se puede prestar atención a Dios. Al menos poder prestar atención a Dios y considerar a Dios, la posible ayuda de Dios o, o lo que Dios te está ofreciendo. Y también está la oportunidad de decir, no, no lo quiero tener en cuenta, ok, pero al menos poder prestarle atención. Allí Él hablará a tu corazón, Él hablará a tu corazón. Y que es bueno, cuando uno está en situaciones que te habrá pasado duras o difíciles, normalmente muchas personas, y aún con, con buena intención muchas de ellas, pero a veces el efecto es contrario, te vienen a hablar y a decir, tenés que hacer esto, hacer lo otro, pero escuchame, y de bueno, y ya va a pasar, eso, miles de cosas, ¿viste? uno tiene que andar escuchando. Y además de todas las voces internas que uno tiene también, y a veces entre esas voces se filtran las voces de, del enemigo, de estas tinieblas que yo te mencionaba, obviamente para llevarme cada vez a mayor oscuridad y mayor dolor. pero necesitamos ir al desierto para saber distinguir la voz de Dios en medio de todas esas voces. Aún de la nuestra propia también, que nos puede estar dictando algo incorrecto. A veces estamos confundidos, estamos apabullados, no sabemos qué hacer y en la necesidad tomamos decisiones apresuradas, muchas impulsivas y vos sabés que eso no da resultado. Así que, Necesitamos escucharlo a Él. Dice, yo le hablaré, yo le voy a hablar en el desierto. Y otra versión dice precisamente esto, le hablaré con mucha ternura. Le hablaré con mucha ternura. Claro, Dios no va a querer llevarte ahí para reprocharte, retarte, señalarte, condenarte. Pero ni por broma. Todo lo contrario, te quiere llevar ahí para abrazarte, para hacerte percibir que Él está allí, que quiere estar a tu lado, que podés contar con Él si lo deseas, Que tiene el poder para hacer todo aquello que vos considerás incluso que no, esto ya no tiene, o es imposible, sí lo puede hacer, lo puede preservar. Y... Así que te habla de esta manera, habla a tu corazón. Es una voz comprensiva. Son palabras que fortalecen, que sanan el corazón, que son palabras esperanzadoras precisamente. Son esas palabras que nos guían a la re reflexión, a controlar las emociones para no ser guiados a decisiones apresuradas, a establecer límites y decir, no, basta, esto no, basta, yo no merezco esto, basta, yo soy una persona digna, basta... Allí te devolverá tus viñedos, podrás recuperar la productividad y la prosperidad, la plenitud de vida. ¿Eh? A veces en esas circunstancias estamos con bajo rendimiento, con improductividad, desgaste, agotamiento. Dios te va a ministrar, te va a dar descanso y va a restaurar tus fuerzas. El término restaurar significa devolver algo o alguien a su estado anterior. Eh, bueno, esto es lo que hace, ¿viste? Cambia de esta manera... a esta otra, eh, me sentía oprimido y preso, ahora hay libertad, eh, estaba en tristeza y bajoneado, ahora vuelve la alegría y el gozo, por eso canto de esta manera también. Quizás se trata de tu salud, quizás se trata de tu matrimonio, quizás se trata de tu trabajo, Y aún para los que ya somos del Señor, puede tratarse del ministerio. Parece árido, parece estéril. No estoy cosechando en mi vida, en mi matrimonio, en el trabajo, y respecto a la salud, gozo, plenitud, fortaleza, victoria. Finalmente Dios levantará tus brazos. Esto es señal de victoria, vas a poder levantar tus brazos. En señal de que venciste, venciste a la situación, venciste a la dificultad, saliste del desierto, Dios te ayudó a salir de allí, rompiste cadenas, Él lo hizo con el poder del Espíritu Santo. Él convirtió tu desgracia en gran bendición. Entonces ahora vas a poder volver a cantar como cuando eras joven o como sos también joven. El amor y el poder de Dios obran en tu vida. Él lleva a cabo el milagro, Él trae paz, descanso, alivio y somos vivificados. Así que por eso la expresión final es esta y con esto terminamos. Es gratitud. Dios, gracias porque lo hiciste. Eh, eh, casi no alcanzaba a creer que iba a poder pasar algo, pero al menos te di la oportunidad y ahora puedo percibir de que vos sos verdadero, que sos real, que existís. Y que soy fiel porque me dijiste, lo escuché, yo hice como escuché y vos también hiciste como yo escuché y me sacaste de esa situación. Así que todo lo que va a pasar en tu propia vida, si es que estás en ese desierto y en estas circunstancias, en este valle, y le permitís a Dios, le das a Dios la oportunidad de tomar tu vida, de poder hablarte, de poder ministrarte y de poder llevarte, a un tiempo de libertad, a una tierra de libertad, a una vida de plenitud, una vida que da fruto. Así que por eso va a haber gozo y alegría en vos. Vas a recuperar la paz si es que la habías perdido. Vas a sentir nuevas fuerzas en tus brazos que estaban caídos y que ya no querías luchar y te sentías derrotado. Volver al bienestar. Dios es bueno, lo vas a comprobar. Dios es fiel, lo vas a comprobar. Y por eso también le vas a poder dar toda la gloria a Él. ¿Qué significa darle gloria? Es saber que lo hizo Dios. Eso es darle gloria a Él. Reconocer que lo hizo Dios. No decir, ah, vieron lo que yo hice. Ah, no, seguí mi ejemplo. Gloria es para el Señor. Lo hizo Él. ¿Qué hizo? Y me abrazó, me mimó. Me amó, me transformó y me fue llevando de esta situación a esta otra situación. Así que eso es darle gloria a Él. Lo hizo Él. ¿Por qué? Porque me amó y me ama siempre. Pero en segundo lugar y lo más importante, es porque yo le di la oportunidad. Si no, y si no, seguiré en el valle, en el desierto, tratando de ver... ¿Cómo puedo arreglarme y cómo puedo solucionar yo mi propio tema? Yo quiero que seas bendecido en esta noche. Quiero que seas bendecida en esta noche. Quiero que cualquiera de los que está aquí pueda en esta noche ser bendecido. Porque entiende y ah, quizás está pasando un momento como el que hemos descrito. Una situación como la que hemos descrito. Así que yo te invito a inclinar tu rostro porque yo quiero orar y voy a pedirle a Dios que Dios haga la obra en la vida de aquellos que en esta noche puedan reconocer la necesidad de ayuda de parte de Dios. De que quizás se encuentran en esta situación de aflicción por algún tema de salud. Quizás se trata de algo familiar o estás afligido o afligida por alguna circunstancia en el matrimonio. y no se alcanza a solucionar o quizás porque estás sufriendo cosas más graves o las sufriste o si sufriste abandono o humillación o rechazo o si aún en este tiempo estás sufriendo algún tipo de maltrato, de violencia. No, Dios no quiere eso para tu vida. Él quiere no solo darte libertad, quiere sanar todas tus heridas. Darte un corazón nuevo. Darte una vida nueva. Romper cualquier cadena que te pudo haber estado atando hasta aquí. Derribar cualquier muro que te hace sentir encerrado o encerrada. Y oprimida y con un nudo en la garganta. Y, y sin saber muy bien para dónde va la vida. En realidad, para dónde va tu vida. Dios quiere ponerte en un camino. Él quiere dar propósito a tu vida. Por eso te dio la vida. Él quiere que le reconozcas en esta noche como aquel que puede cambiar y transformar tu ser para siempre. Y quien te va a abrazar, te va a mimar, te va a demostrar que verdaderamente te ama, que tiene interés en vos. Y efectivamente lo va a hacer con todos aquellos que quieran atravesar la puerta de la esperanza que Dios ha puesto delante tuyo. Es una oportunidad. ¿Estaremos mañana? ¿Todavía estará la oportunidad pasado mañana? Hoy tenés esta oportunidad. Hoy es tiempo para reflexionar. Y aunque no entiendas todo, nadie lo entiende nunca todo, Pero quizás haya algo en tu corazón que te esté indicando, toma esta decisión. Y esa será una excelente decisión. Permití que Dios tome tu vida y la cambie y la transforme. Si hubiera alguien en esta noche que quiere ser bendecido, bendecida por Dios. Y quiere abandonar ese desierto, quiere abandonar la tristeza. Quiere tener otra experiencia de vida. Yo solo te voy a pedir que levantes tu mano. Y eso será suficiente. Yo voy a orar. Y Dios va a derramar la bendición. Por eso yo también le voy a dar gloria a Él. Porque lo hace Él. Todo lo hace Él. Yo solamente le voy a pedir. Pero Él sabe escuchar muy bien. Y Él seguramente ya esté viendo tu corazón y tu vida. Y esté escuchando tu voz interior. Por eso le va a desatar una bendición poderosa. en tu vida, y algo va a pasar, algo va a comenzar a pasar, lo vas a ver, lo vas a experimentar. Y Dios, toda obra que comienza, se compromete a terminarla, a ponerle fin, a hacerla completa y correcta. Así que yo ahora oro por aquellos que levanten su mano en esta noche pidiendo la ayuda de Dios. Bendito Padre, bendito Padre, gracias porque te podemos llamar papá. Señor, qué bueno poder hacerlo, tener un papá espiritual como vos. Así que Señor, te damos gracias por eso, pero también en esta noche te pedimos, así como lo hemos recibido de tu palabra, te pedimos Señor que tengas a bien bendecir la vida de aquellos y de aquellas que están aquí en esta noche y que han levantado sus manos. Señor, vos les conoces, les conociste siempre, porque les diste la vida. Señor, y ahora aquellos que lo hicieron, que están atravesando esta puerta de esperanza para ellos, Señor, comienzan a dejar atrás el desierto, la soledad, el desgaste, el agotamiento, la tristeza. La aflicción, Señor, dejan atrás este valle de tribulación. Señor, si había dolor, vas a sanar heridas, vas a aliviar, vas a confortar, vas a traer consuelo, Señor, porque tú eres bueno, eres fiel, de verdad. Sus vidas comienzan a cambiar en esta hora, Señor, porque en esta hora los estás abrazando, las estás abrazando, Señor. Y, y ya no van a tener temor. y la angustia va a terminar, y la paz va a volver, Señor, lo dice tu palabra, vos devolvés las viñas, vos restaurás la plenitud de gozo, de paz interior. Señor, habrá un nuevo amanecer, un nuevo día para cada uno de ellos. Van a alcanzar a reconocer el propósito que ellos tienen en esta vida para que ellos no anden más. como vagando de aquí para allá, sin sentido, sin rumbo y sin dirección. Gracias, Señor, porque son vidas preciosas, son vidas valiosas, son vidas dignas, Señor. Y nosotros de todo corazón deseamos que Tú extiendas ahora Tu mano y desates bendición, Señor, desata esa unción del Espíritu y el mismo Espíritu comienza a obrar, comienza a obrar, Señor, comienza la obra, Y la vas a continuar y la vas a finalizar, Señor, porque estás comprometido a ello. Señor, si había que obrar en la salud, trae sanidad. Si había que obrar en los vínculos matrimoniales, Señor, pone paz, pone entendimiento, pone paciencia, multiplica el amor. Señor, si se trataba de algo familiar o con los hijos, los padres, Señor, trae reconciliación. Fortalece esos vínculos tan importantes, Señor. Si se trataba de heridas del pasado, cosas que han sufrido y todavía sufre algunos, Señor, trae sanidad. Cerrá esas heridas, saná esas heridas, Señor. Porque para vos no hay nada imposible. Para vos no hay nada imposible. Sos experto en los imposibles, Señor. Señor. Así que hacelo, hacelo en aquellos que necesiten y te lo pidieron en esta noche. Todos, Señor, nos unimos, como también decía este pasaje, en cántico. En cántico de gratitud, en cántico de, de, de gozo, Señor, de alegría. Ah, porque confiamos en Ti y Tú no defraudas a nadie. Oramos, Señor, dándote toda gloria, honra y honor a Ti. Lo hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y Amén. amén, amén, que así sea